Ataque 77 en esta mañana Que repasamos la conferencia norte Y el tipo juega la conferencia norte Así que vamos a preguntarle Por la victoria de anoche Vamos a preguntarle también Por lo que se viene Que no es poca cosa Donde va a tener que jugar Frente a Olímpico de la Banda Estamos hablando del paraguayo Javier Martínez ¿Cómo te va Javi? ¿Qué decís? Buen día Hola, muy bien ¿Todo bien? Upa, qué serio que estás ¿Qué pasó? No, bueno Me preguntás ¿Cómo estoy te respondo Yo creo no, no que Si a... eh... ¿Sí que me respondiste Que, que, que tenga matraca trompeta para lo bien que está ahí ahí está ahí está ahí me gustó sí. ya ya ahí ya me gustó ah. ya me gustó cómo anda Javi cómo cómo estuvo anoche eh, es, ese partido buena victoria de regata frente a kimson quiza que siempre es, es difícil que tiene un buen equipo que está de local este y, y tratando de acomodar un poco lo eh, aquel buen pasaje que tuvo en la temporada pasada donde salió campeón mm -hmm. Así mismo, bueno, contento porque por lo que sí, por lo que representa Quinza, el último campeón ha mantenido la mayor parte de su estructura, ha tenido mala suerte al igual que nosotros con las lesiones como el 80% de los equipos de la liga, pero bueno, en definitiva fue un partido de trabajo, un partido intenso, recontra parejo y que nosotros creo que dimos un paso importante en la en la en la parte defensiva donde pudimos plasmar lo que lo que veníamos lo que veníamos entrenando y lo que creo que es lo más fuerte del equipo claro eh, por ahí no somos tan poderosos eh, por momentos en la parte ofensiva eh, pero defensivamente creo que, que, que teníamos más en el debe que en el haber Ayer lo pusimos en, en un escorbajo a 15, donde tenía un promedio de casi 90 puntos de, de local y prácticamente lo pusimos 20 puntos menos de, de su promedio. Así que eso habla en las claras de que, de que por lo menos dentro de lo que nos quejamos un poco del fístulo, el tema de, de, de jugar por ahí muchos partidos en pocos días o pocos partidos en, en, en, en muchos días, y Y bueno, eh sirvió esos días para recuperar lesionado y para entrenar en la parte que como te estaba diciendo que teníamos más más problemas que era en la parte defensiviva y que creo que. Creo que todo que es un equipo muy apto para defender bien y que no lo estábamos haciendo. Claro. Kimsa y Santander son equipos que proponen llegar a esta media de 69, 70 puntos. De hecho, la temporada pasada, donde termina siendo campeón, estuvo en esa media y por un goleo un poquito más bajo del de que, de que hacías mención, Javi, de los 90 puntos, pero fue la mejor ofensiva del torneo. ¿Cómo se llega, porque no es un dato menor, dejar a Kimsa en 69 en el Estadio Ciudad y a un equipo de Santander jugando de local en un score tan bajo? Por eso, creo que, que, que por ahí sigue manteniendo una línea y que por ahí es difícil sostenerlo cuando por ahí tenés tener lesionado, como fue el caso de Beck, eh, cambio de un extranjero en el medio, sí. el caso de Vega. Bueno, nosotros lo sufrimos por momentos, o lo seguimos sufriendo por ahí no teniendo nuestro cinco titular, como Martín o, o Paolo, que estuvo varios partidos afuera, justo cuando estábamos jugando visitantes donde por ahí es ahí donde hace la, la diferencia para estar arriba o para estar abajo. Claro, pero lo que yo ya te el... lo, lo que yo te quería consultar, Javi, es qué en qué trabajaron para llegar a, a dejar a en 69 en la historia del juego. Sí. ¿Cuál fueron es esas mucho... claves defensivas que vos decís en... bueno, nos llevaron a, a buen puerto? Y en estos 20 días que, que tuvimos solamente dos partidos, eh, no entrenamos precisamente lo que lo que para dejarlo en en 70 puntos. Sí entrenamos en lo que deberíamos nosotros mejorar poniéndole énfasis al partido que tuvimos en Concordia eh, con Concordia en corrientes con la cenas que también vino in incluiidos con corrientes pero que no las podíamos plasmar con lo que veníamos entrenando claro. así que creo que hay más allá de que de que enfrentamos a qui y que y que lo, lo dejamos en un es score bajo cuando tenían un promedio de hacer 90 puntos de local eh... Que, que, que terminamos plasmando y, y, y es doble mérito porque lo hacemos de visitante por ahí de local por ahí tenía un poquitito más de margen de error o te hace un poco más fuerte o las inscripciones un poco son eh, se dejan jugar un poco más lo que sabe toda la liga no cuando juega de local eh, pero bueno eh, creo que, que defendimos muy bien a, a Diego García battle creo que fue clave también de que Paolo haya sido incisivo al comienzo del partido y le hizo dos faltas en el, en los primeros dos minutos y ahí estuvo un poco condicionado claro eh, no tanto por por, por por la injerencia ofensiva, sino por la cantidad de minutos que terminó jugando eh, prácticamente juega 30 minutos por partido y ayer si habrá jugado 20 no sé si le pego en el palo, pero bueno creo que ahí independientemente también, Jalzón ha tenido un buen partido, pero tampoco con un con, con buenos porcentajes así que creo que, que fueron fueron los pilares por ahí que nosotros apuntatábamos o ellos se fortalecen mucho cuando tienen puntos en eso en esos jugadores nosotros hemos manejado bien la parte defensiva en ese sentido y, y por eso estamos muy contentos bueno y ahora viene otro rival difícil pensando en el super 4 no porque me imagino que a esta altura una vez que el equipo va recuperando recuperando jugadores este que, que, que estuvo que Eh, rápida la dirigencia para traer a Gary Flower En reemplazo de Martín Leiva Digo, eh, ya los objetivos Para un equipo importante Con jugadores importantes como Regata el, el primer gran objetivo es este Super 4 Imagino que van a ir a buscar el partido con Olímpico En un Rosales que va a estar En un Vicente Rosales que seguramente va a estar Con mucha gente Y una cancha difícil ya que Olímpico está invicto ahí no ¿Con ¿Qué expectativas tienen eh, Para ese juego Y si el Super 4 es un objetivo importante e inmediato para ustedes y sin lugar a duda es lo primero que, que se que se viene más allá que nosotros tenemos que seguir sumando para para empezar la segunda fase de la mejor manera eh, creo que o Olímpico se ha hecho muy muy muy fuerte local de hecho son con libertad creo que en nuestra conferencia son los únicos equipos que que siguen invicto y mañana es una linda parada para para romper ese invicto Eh creo que olímpico está jugando muy bien tiene un gran técnico y, y jugadores de mucha jerarquía eh, eh americano que que tiene punto de mano y un, un un defensor y un taponador como william que que te desvía los tiros y que salta mucho así que creo que, que cada uno está contento en su rol ayer al volver el partido nuestro contra quinza que jugamos temprano y, y, y olímpico jugó a las 10 de la noche terminamos de ver. El último cuarto con con Instituto y la verdad que está muy bien se claro. le ve a todo con contento con su rol así que es un doble desafío para nosotros, no solo para ganar para entrar en el Super 4 que es un objetivo obligatorio para nosotros uno cuando, cuando ¿Obligatorio arma... me decís? Sí, es obligatorio, cómo no si tenemos un equipo para pelear arriba de hecho, somos protagonistas queremos ser protagonistas y para ser protagonistas tienen que estar en en el ruido arriba y jugar todos los torneos, en este caso un Super 4 que antes era un Super 8 y ahora se limitó a solamente dos, dos equipos por conferencia y nosotros queremos, queremos terminar segundo o inclusive primero también porque al ganar y, y si Libertad pierde terminamos en un triple empate y no sé cómo cómo vamos a estar ahí en la tabla, pero bueno, estaremos iguales y... El que gana clasificó claro, el que gana clasifica, así que nosotros estamos estamos contentos por, porque pudimos principalmente volver a, a tener eh, el equipo completo, eh, nos falta Martín obviamente, y Flower vino, por suerte se movió un rato en la dirigencia, pero vino con un año sin jugar, así que como te digo, esos 20 días que por ahí uno se queja por ahí por por, por la amplitud de pocos partidos en muchos días, eh, a nosotros nos ayudó bastante para trabajar y para... ...para recuperarlo a paolo al 100% que es nuestro nuestro bastión ofensivo y que, que ayer eh, estuvo muy bien y que esperemos que siga así ...y que el equipo siga respondiendo de la manera que responde ayer esa misma visión sí. de, de, de carácter obligatorio de ser protagonista Dígalo. lejos de una lejos de ser una presión la trasladas también en el vestuario con tus compañeros para la liga nacional No solamente yo, el, el técnico todos los días da énfasis en lo que hay que, hay que mejorar, que, que hay que trabajar, que no hay que ambular en, en la guía, sino que hay que pisar fuerte. Y nosotros tenemos un equipo que llamó para pisar fuerte y para y para ganar. Este año se han armado ocho equipos para, para estar ahí entre los cuatro primeros. Sí. Y si no hay ahí un, un, un metido, una sorpresa van a haber cuatro o cinco equipos que van a terminar fracasando y nosotros no vamos a querer ser uno de esos, ¿me entiendes? Así que bienvenido sea la liga que se ha armado bien y nosotros somos uno de ellos. Y tenemos la obligación, la linda obligación y la linda presión. Eh, eh, me parece que lo mejor para nosotros, para cada jugador, si te ponen, eh, por lo menos creo que es un pensamiento de todo el equipo y, y, y de todos los planteles que me ha tocado estar de de pelear por cosas importantes y estar en un equipo donde tener la obligación y la presión de ganar eh, si por ahí tenés un equipo que sabe que tiene un bajo presupuesto que el objetivo por ahí es salvar la categoría y perder y decir bueno, esto estaba en los planes sí o sí te llega inconscientemente a, a plancharte mentalmente y, y no pelear por por objetivo y se te hace larguísima la liga, se te hacen 10 meses en terminales sabiendo de que ...no estás jugando por un objetivo... ...y no estás peleando por ese objetivo... ...así que... ...es un lindo desafío el que tenemos otra vez este año... ...esperemos estar a la altura... Eh, ...estamos sufriendo como te digo... ...no no voy a poner excusa porque... ...todos los equipos de la liga, prácticamente todos... ...creo que Bahía... ...que tiene un equipo bastante joven... ...por ahí no no no ha sufrido el tema de... ...delecciones aunque... ...el chico Ableto todavía no... ...no, no debutó... Eh, Creo que todos los equipos han tenido problemas problema físicos y, y, y bueno, hay que, hay que amaldarse a la situación y, y, y ver en la situación que uno está y por suerte nosotros, aún con esos problemas, hoy tenemos la chance de entrar a Super 4 y seguir sumando. ¿Y se sigue trabajando pensando en, o, o mejor dicho, de qué manera continúan trabajando para optimizar el rendimiento del equipo? Y la pregunta tiene que ver con Cuando vuelva el flaco Leiva desde tu lugar de conductor, ¿notabas que Martín ya estaba bien aceitado en los engranajes del equipo? O tal vez allí tengan que volver a detener la marcha para que el flaco, independientemente de la cuestión física, eh, solamente en la cuestión de juego, pueda reincorporarse a este equipo que lo fueron armando a partir de la lesión de Martín de una manera distinta y que empezaron a tomar vuelo en cuanto a los resultados también. No, eh Martín está bien físicamente Se acopló rápido, no vamos a tener que frenar Nada cuando él está De hecho ya está moviéndose con el equipo De a poco sí. eh, Porque uno cuando va pasando la liga pues, Te doy un ejemplo No puede jugar con cinco ofensivas 10 meses, tiene que ir metiendo ofensivas Nuevas, variantes nuevas Y él está presente, está mirando Es un tipo inteligente, ha jugado con Con los mejores entrenadores A nivel de selección, a nivel internacional Así que acoplarse al, al, al estilo de juego de nico que es más o menos parecido al estilo de, de lo deja eh, enseguida él se engranó al equipo y, y, y supo amalgamarse de la mejor manera así que ahora es un tema más de confianza de recuperarse de recuperar su lesión y para nada va a ser un freno para el equipo eh, empezar otra vez con él eh, dentro de la cancha así que esperemos que, que a mediados de, del mes de diciembre ya esté más o menos con la confianza necesaria para, para empezar a jugar y para, para ganar no esa mano que que, que no va a dar y que para para lo que vino no estamos hablando con Javier Martínez el hombre de regatas de corrientes un regata que anoche ganó 75 cinco a, a 69 nueve y, y tiene mantiene la chance podría pues que sacarn muchas cuentas en caso de que libertad pierda de local frente a Atenas de Córdoba y regata le gana olímpico eh, bueno se arma ahí un un revuelo de, de, de, de, de para saber quién queda primero y quién va segundo, digo. Obviamente que entra Regatas y entra Libertad que ya está clasificado, Libertad, pero digo para saber quién va primero porque porque Libertad le ganó los dos partidos, le ganó un partido a Regatas 194 con sí, un, no, más no. 6 de diferencia, pero Regatas le ganó a Libertad 81 a 75, más 6 para Regatas. Entonces, este habría que ver a ver cómo Y gol averaj Saque ah, la calculadora eh, y exactamente dividimos. este Javier, eh, se tiene, eh, no miedo, pero se tiene precaución con lo que ya se ha visto y con lo que se ha vivido en la Liga Nacional en cuanto a, al tema de lesiones, en cuanto al cuidado del jugador y todo ese tipo de cuestiones, pensando en el futuro y todavía en lo que falta, porque eh, es como que estamos en la m, previa... De lo que va a ser la, la, la fase nacional Y falta muchísimo todavía eh, ¿Está en la cabeza el jugador cuando juega eh, el, el, el, Esa cuestión, la cuestión de No me tengo que lesionar, me tengo que cuidar este eh, Tengo que entregar lo máximo Pero al mismo tiempo tengo que regular ¿O eso no pasa cuando se está jugando Y se hace eh, al otro día en el entrenamiento? Sí, la verdad que es es más una una cosa que te pueden que te pueden eh, responder más el cuerpo técnico, de hecho tanto no, nosotros en nuestro equipo con el kinesiólogo y el preparador físico no le he visto trabajar tanto como como en estas ligas lo había escuchado una vez una nota que, que le hizo de Fernando a usted, de que es una linda liga para jugar y que ahora el cuerpo técnico y los jugadores se van a tener que amoldar al estilo de, del picture que, que, que nos toca yo siempre dije eh que si a mí personalmente y a cualquier otro jugador le, po le pone a preguntar ¿Jugás 56 partidos de... de... de Fase regular, regular ¿sí? más playoff y todas esas cosas ¿Prevería eso? ¿O jugar la ve un domingo cada domingo van en un mes perdé tres partidos y van un mes que no ganar? ¿Me entendé Sí, entrenar como perro Entonces es eh, algo que, que, que cada uno se, se tiene que amoldar cada equipo se tiene que amoldar Hoy en día me parece que eh, el tema de kinesiólogo traumatólogo, preparador físico, estando actualizado, eh, un cuerpo médico eh, interesante o, o capacitado, inclusive hoy eh, voy a ver equipo que tienen que tener nutricionista, que es fundamental, eh, hasta inclusive eh, psicólogo deportivo. Hoy en, en, para jugar en la alta competencia, si no tener más o menos eso que te digo, creo que son igual lo más importante inclusive para un para, para, para una liga tan exigente como la nuestra de tener todas esas, todas esas piezas a la altura de las circunstancia porque, o si no, como te digo, el jugador puede decir, no me voy a cuidar, y que le sea el tenido, no, yo hasta acá nomás salvo, no, no entreno, y si están 5 contra 5 haciendo un, un equipo una práctica de 5 contra 5 y no hay otro jugador y tú no, yo no me quiero lesionar voy a descansar no la dosificación de de, de, de trabajo está justamente en eso en, en, en la conversación y en la en, en la idea común que puede tener tanto hoy un técnico como el asistente como el preparador físico el quinesiólogo habla en el mismo idioma si no eh, creo que va a ser un demanda total al, al correr de los años sí tal cual Eh, Javier, eh, tengo la última de parte mía eh, mirás de reojo la, la conferencia sur y, y vas viendo los equipos com, para saber este cómo viene el tema o no sos de aquellos que dicen, bueno, una vez que nos juntemos recién ahí vamos a empezar a mirar lo que está pasando en la otra conferencia no, yo personalmente sí miro, por lo menos lo que, lo que se puede mirar en las redes sociales en la estadística, en los resultados en los partidos televisados que por suerte hay hay muchos más este año. Así que sí, sí lo miro, no lo analizo como, como como un entrenador por ahí que por ahí ya está mirando para la segunda fase a ver si si cómo está este equipo, si está aceitado, hacer el scouting, lo miro más como, como como como un aficionado más porque me gusta el básquet, porque amo esto, así como miro Euroliga, como miro la Liga americana, como voy a mirar la Liga de la América. Me encanta el Vázquez, vivo de esto y amo y amo mirar y, y, y aprender hasta, hasta hoy en día uno aprende aunque sea viejito, va aprendiendo de cosas principalmente cuando ya no te dan las piernas de, de, de ir incorporando lo que no te dan las piernas que es la cabeza la, la lectura de juego y eso uno va aprendiendo, inclusive mirando mirando partidos, realmente que yo lo miro eh, más allá de que sea la conferencia sur la conferencia norte, siempre que hay un televisado y y puedo y tengo tiempo obviamente que lo veo. American Player. Bueno, muchísimas gracias por el por el contacto, por el tiempo. Bueno, lo invito si quiere ver Zaragoza Basconia el, el, el domingo que se levante temprano en Fox. A la mañana. ¿Sí? Sí. Y que mire un rato de ACB también. Sí, sí. Eh, ah, ese me cuesta un poco o lo dejo grabando por ahí o cuando juegue. Ah, bueno, un cuerta un poco. Que ya hasta me es insoportable mirarlo, o sea, ya ya pasa un A un tema ya bastante insoportable como está ese chico, no, parece que que le mete gimnasio todo el día, vitamina todo el día, pues parece un demonio de Tasmania. Me es gusta, ¿qué pasó? Gust sí, sí, sí, No, tremendo. Visto el no. partido no un partido contra Barcelona ese partido visto. No, sí, arrancó sí. muy bien. Va, tuvo un muy buen partido, muy que lo sacaron por faltas. Ahí fallo. Sí. No, no, no, no lo sacaron. Hizo falta eh, hace 10, de... hace 10, hace tal todas las partidos, acá ya 20, ahora diez nomás, sí es nomás. Bueno, puede <risa> ser, <risa> es, es algo de lo que está cambiando Tam eh, eh, y es discutible. La me, me, a mí me da la sensación que las dos faltas que le cobraron contra Carlos Arroyo no fueron ninguna de las dos. Y no para son de esas que dos. se dicen, allá se las cobraban y acá no se las pueden cobrar. No, no, no. para mí sí fueron las dos. Bueno, por eso digo, es discutible. No. <risa> Javier, gracias por el contacto. abrazo a todos. Que tengan un buen juego mañana frente a Frente Atlético. Ah, están en Corrientes o están se quedaron en No, en Corrientes difícil, nos vamos a jugar nos vamos a jugar en Santiago día y a Corrientes a jugar mañana en La Banda. En La Banda estamos. Están en La Banda, por eso está bien, Santiago. Están en Corrientes, está preguntate. Dijiste Corriente. Pero por eso tan en corriente me, me aclara que van a jugar en la banda, la banda es Santiago, eso lo quería saber si Ah, está bien, están, en la, banda, o sea, están en, el... olímpico, en la banda, jugaron en Santiago y están en la banda. en el Olímpico, juegan la banda En el Vicente Rosales. Sí. Ay, Dios, Dios mío, esto, es Bueno. Javier, un abrazo enorme. Abrazo a todos. Chau, dale, chau. dale, chao, chao, chao. Javier Martínez, bueno. Bueno, regata este... está clasificado, está